Gracias al restaurante El Chan Chan, gastronomía peruana de calidad, ubicado en San Diego 335, Santiago de Chile, haga sus reservas ahora al 227610177, matrimonios, cumpleaños, junto a su gran amigo, el sensei, el gurú de la comida peruana, Mario Aro rosas tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Hablemos de Política, junto al dirigente sindical. Y periodista Mario Aro Salir Rosas Las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Adelante más Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos Como siempre tratando lo posible de llevar un programa a ustedes Con las características que siempre lo hacemos semana a semana Por lo tanto eh, es necesario que nos invitemos como siempre A nuestro programa radial de los días miércoles 12 A una hablemos de política con Mario Aro Así que hoy día tenemos varios invitados, esperamos que eh, como siempre ustedes nos acompañen cada semana con sus preguntas, con sus inquietudes también, con los invitados que tenemos como siempre en nuestra eh, mesa oficial. Así que sin más eh, preámbulos, hay varias preguntas ya antes de empezar el programa, vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero y amigo, eh, ¿cómo está Villalobos, cómo le va? Muy bien Mario, y bueno, buenas tardes a, a todos los puentealtinos, ¿no es cierto?, Y bueno, esperando, ¿no es cierto?, que tengan una buena semana también. ¿Y cómo te la ánimo, cómo está la salud? Ha estado bien, fíjate, con harta pega, no es por el tema de los derechos humanos, pero ya saliendo de a poco. Sabemos que ya se va... ¿Hay, llegando, hay humo blanco o no? Vamos llegando al final del túnel, ya. y yo creo que humo blanco, blanco, blanco, no creo, ¿está? ¿eh? Medio gris, sí. Pero yo creo que en octubre vamos a tener algo. Sí que hemos tenido, ¿no es cierto?, eh, algunos avances, como por decir así, eh, la elección de la señora Lorena fríes que va a estar acá con la Subsecretaría de Derechos Humanos. ¿Mm? Eh, todos saben que la Subsecretaría de Derechos Humanos depende o va a depender del Ministerio de Justicia. Claro. Y ellos en ellos están, ¿no es cierto?, va a depender también el Sename, el Sename uh -huh. de ello. Va a depender... Eh, Ahí vamos a dar una amplia pues cobertura, ¿eh? va a aparecer información acabada. Oye, trabajar. este Rafael, tenemos un eh, en línea a, a un amigo, eh, él es también va como eh, postulante a la concejalía eh, del Partido Progresista, Luis Jiménez. Así que vamos a darle bienvenida. ¿Cómo está Luis? ¿Cómo le va? Voy bien, muchísimas gracias a todos los vecinos, y vecinos de Villa Reventalto. Y Eh, bueno, sabemos bien que tú también estás yendo en este momento como candidato a la concejalía. Nos gustaría eh, eh, que tú nos contaras, o dijeras qué es lo que te mueve eh, en esta oportunidad postularte, mi querido Luis. A ver, eh, siempre, siempre he desarrollado el trabajo social, ya sea en el ámbito de, de los sindicatos y después obviamente en el ámbito de la junta de vecinos. Siempre, siempre preocupado por los y las vecinas eh, de hecho mi, mi trayectoria eh, se marca desde el año 1997 creando la coordinadora de Ponte Alto eh, tú sabes, fue eh, los que demandamos a Copeo y Servio por las casas Copeo, las casas de Nailo como nos decían antiguamente ¿Ya? Eh, de ahí nace, nace el, mi profesor de servicio, la idea de poder trabajar por los y las vecinas eh, y por eh, eh, las desigualdades que hay, la falta de oportunidades que tenemos en la comuna Se ha avanzado, es verdad, se ha avanzado, pero hay hay mucho por avanzar, hay muchas cosas que se pueden hacer y para eso no estoy estructurando, para poder hacer eh, los cambios que se requieren, pero junto con los vecinos. Me parece. ¿Cuántos candidatos del PRO están participando en esta oportunidad? Nueve candidatos a concejal y candidato alcalde. Ah, llevan un candidato alcalde también ustedes. Exacto, llevamos candidato alcalde porque, lamentablemente no hubo un acuerdo como para poder llevar una sola lista, mm. lamentablemente claro ¿Cómo eh, está eh, el apoyo para el PRO en la provincia? Mira, hemos recibido siempre buena buena buena aceptación. Nosotros normalmente estamos siempre los días sábados haciendo todo. Eh, de hecho, nuestras propuestas, porque nosotros tenemos, nuestra candidatura tiene propuestas para la comuna. No, no es una candidatura que, que, que sea vacía. Nosotros sí, sí. tenemos un documento sí. que avala un trabajo que hicimos con los vecinos en los toques sí, sí. y los puertas puertas recibiendo la necesidad sí. que tiene cada sector y eso lo plasmamos en un, en un programa Perfecto, ¿cómo consideras tú hasta ahora el actuar de estos años que la derecha está al frente del municipio? Eh, mira eh, en el ámbito de gestión eh, podría decir que malísimo mal, pauperno porque solamente han hecho cosas pirotécnicas Eh, que tienen que ver con cosas que sí, sí son importantes porque, por ejemplo, el asunto este del, del parque recreativo ¿cierto? y el, el asunto este que se hizo en la fiscacha el de la fiscacha de los artesanos eh, sí son importantes, también pero hay cosas prioritarias hay cosas que, que nos los cuentantinos necesitamos necesitamos una mejor salud, mejor educación eh, mejor gestión en la prevención del delito hay, hay muchas cosas que están al debe eh, pero como te digo, no estoy en contra de lo que se ha hecho Pero si sí, mucho gustado que esa plata que se invirtió que fue muchísima, pues se invirtió en, en mejorar estos otros aspectos que son súper importantes. Y después de eso obviamente sí. que, que vengan estas cosas para para para el, para el marketing de la de la municipalidad. Claro. Eh, Luis Jiménez, eh, tú hablas con Rafael Villalobos. Mira, eh ¿Cómo estás, yo, muy bien, mira, yo quisiera preguntarte con respecto a la ley 19410 que corresponde al bono SAE tú sabes que el bono SAE es un bono que se le debió haber entregado a los profesores hace eh, bastantes años atrás ¿eh? lo eh, que ya prácticamente es incobrable. incobrable estamos hablando no es cierto que se va a poder cobrar solamente los tres últimos años y que corresponden como media eh, un millón y medio de peso a cada profesor ¿eh? cuando tú me hablas no es cierto de la fuerte inversión que se hizo no es cierto en la laguna en el cual sabemos cómo llegó inclusive un director un director ahí eh, y otros personales más también eh, creemos que ese dinero tiene que haber salido de ahí, te das cuenta eh, que se va a hacer para recuperarle esa plata justo dinero más bien dicho del bono ¿sabes? que no fue, que, fu que el gobierno lo entregó a los municipios para que fuera cancelado ¿m? y el municipio se lo gastó en 8 tipos de cosas dime Luis bueno eh eso eh estimado Villalobos, ahí hay, hay hay varios casos no solamente en la municipalidad Puente Alto, en, en varias municipalidades ha pasado eso. En toda, menos la Recoleta. ¿Recoleta pagó? Y eso eh, yo, ¿eh? amigo mío, a mí me da, me da mucha pena el hecho de que no se haya hay, no se haya hecho una presentación ante la Contraloría General de la República para hacer una investigación sobre eso. Eh, yo, yo soy yo soy un que hace hace la gestión y hace eh, no solamente habla. Yo cuando vi, por ejemplo, que los consejos municipales eran cerrados fui a la Contraloría y eh, hice la presentación para que los consejos municipales sean abiertos a mí me hubiese gustado que el Colegio de Profesores, eh, por ejemplo eh, a, hago el llamado al Chepo Supúlveda, el Chepo Supúlveda es candidato también, y el dirigente de los, de los profesores de, sí. de la provincia de Cordera y no se ha hecho esa presentación porque, bien tú dices esa plata no le dio a su hijo no va para eso por supuesto. y además, y además además, Esteban Ollero, que hay una deuda histórica de los profesores, y, no, esa, y tampoco esa, ha, sido, ha, sido, ha sido resuelta. Claro, esa, esa yo creo que eh, difícilmente va a ser resuelta, tomando en consideración los grandes montos que en estos momentos son, estamos hablando a lo mejor de una media de 100 millones de pesos. ¿eh? Pero fíjate, Exactamente. Pero fíjate que hay otro tema que es bien puntual, ¿eh? Eh, con respecto a los señores concejales, que últimamente han salido, están muy en boga. Tú sabes perfectamente bien con lo que ha pasado en empedrado con lo que ha pasado en Colbún, con la actitud de un alcalde, ¿no es cierto?, eh, que actúa en forma ¿Matonesca? matonesca, y más que matonesca, diría que un verdadero alcapone dentro de su comuna. ¿eh? Eh, felizmente, creo que en Puente Alto no ocurre en estos casos, pero ¿qué, qué, qué impresión tienes tú? frente a ellos, frente a los tremendos viáticos que están teniendo y al pueblo lo tienen desamparado, porque vimos también, ¿no es cierto?, cómo vive la gente en condiciones paupérrimas, de indigencia, ¿no es cierto?, cuando ese dinero podría haber sido gastado en medicamento para los consultorios. ¿Qué dices tú frente a ese tipo de cosas, Luis? Mira, eh, yo estoy en contra en contra de que, de que los concejales se capaciten para encerrar llegar... Eh, un mejor trabajo con, con la expertise, ¿cierto?, que se necesita para la Concejalía, pero que sea un trabajo que se desarrollen para la comunidad. Pero antes de eso, antes que eso, yo me preocuparía siempre, y eso es una, una de las cosas prioritarias que creo yo, que sea un censo un censo comunal, donde podamos saber, eh, se asienten cuáles son las necesidades que tienen cada sector, cada vecino, cuántos cuánto adultos mayores hay, cuántos niños en, en, en situación de precariedad, cuántos válidos cuánto, es ¿Cuánto? O sea, no, no tenemos si yo te, yo te digo le, le preguntamos al alcalde conina si tiene el debil en información de las necesidades que tiene eh, la comuna no la sabe, no la sabe y eso te lo aseguro entonces para mí lo principal es abocarnos a solucionar los problemas de los latinos dar, mm. dar, dar esas plata esos vitricos que se gastaron yo preferría invertr en Eh, no sé, en entregar mejor salud mejor educación a los vecinos. Después de eso después de eso, cuando ten, tenemos todas esa, esas cosas satisfechas ¿cierto? Poder hacer estos cursos que son, como te digo, son, son buenos pero siempre y cuando se, se vean reflejados en, en si se apliquen para la ciudadanía eh, Luis, mira eh, a mí se me ocurre una, una pregunta de fondo y que sería bueno hacerlo justamente en este momento que hay muchísimos candidatos y que realmente he visto mucha gente postularse en este momento como concejales. Por ejemplo, todos sabemos que la labor de un concejal de llegar al municipio generalmente de fiscalización, generalmente es de opinión interna en una sesión, pero para ello se decide lamentablemente según el estatuto interno de la municipalidad eh, por mayoría. Eh, ¿Cuál sería tu mensaje respecto a... Si el alcalde en algún momento teniendo en cuenta que se está postulando repostulando nuevamente llegara con mayoría al municipio, ¿cuál sería tu mensaje para el resto de concejales nuevos que llegarían? ¿Cómo hacer alianzas teniendo en cuenta que en este momento cada uno corre por el carril personal distinto? Eh, yo creo que ahí tendría que haber unidad de criterio teniendo en cuenta que los problemas son transversales. Entonces me gustaría escucharte... Eh, qué hacer, porque con la cantidad de candidatos que tenemos en el fondo eh, todos pretenden con la misma intención de mejorar, ya tú lo has mencionado varios puntos, pero me gustaría eh, ver qué va a pasar en el supuesto de no tener mayoría en el municipio Mira eh, una de las cosas que yo planteé eh, desde un principio de mi campaña es que cada uno de los candidatos pudiéramos firmar un compromiso de, de no aceptar los, las órdenes de partido porque acá eh, acá son lamentablemente ha sucedido eh, hay, hay muchos operadores políticos eh, para las campañas posteriores que vienen Ajá. es decir, eh, acá lamentablemente no, no se toma en cuenta el, el, el, el clamor de la ciudadanía claro. no se lleva adelante el, el recorrido de, de las piquillas para saber cuáles son las necesidades y plantarlas dentro del consejo Yo yo le eh, pediría a todos los eh, candidatos que firmáramos un compromiso de que se va a ver en las en las salas claro, en, bueno. en, las, tal, en las salas de senario donde va a llegar a... Claro. Claro. Eh, me, sí Eso sí sí. Principal. Correcto, correcto. Si en el momento, ya en momento, perdón, en el momento de votar prevalezca cierto lo que lo que uno eh, quiere y lo que decimos quiere, no lo que el partido quiere. Correcto. Eh mira, los temas que le interesa al pro mejorar en, en la provincia, teniendo en cuenta vivienda, educación, salud, teniendo en cuenta todos los problemas entre ellos el más álgido que es sí, hasta bien. ahora la delincuencia, ¿no es cierto? Que el tema de seguridad y también el tema vial. Eh, me gustaría que tú nombraras unas, unos tres temas que realmente te interesa y que en eso le vas a poner énfasis énfasis en caso de ser electo. El, el, el tema prioritario es lo que hemos recibido en los puertas a puerta y en, y en los, los informativos que hacemos que es el tema de la seguridad el tema, en el tema de seguridad estamos al debe, eh, porque no solamente es que tenemos que atacar la delincuencia eh, que ya está en título creo que también que tenemos que tener un sistema de prevención para que no siga subiendo los, los índices de delincuencia para eso nosotros tenemos planteado un sistema eh, de televigilancia eh, sabemos que por tanto alto está dividido en seis sectores Hay, hay una central de televigilancia pero es una, lo que nosotros estamos planteando es colocar seis una en cada sector con cámaras de alta resolución una descentralización exacto. en ese aspecto ¿no? exacto, y esto es lo que tenemos que hacer es descentralizar entonces una central de alarma para cada para cada sector conectada e interconectada con las alarmas comunitarias mm. y aquí aquí este es un punto súper importante Mario, acá los vecinos tienen que postular las villas, hay que postular ¿cierto? a las alarmas comunitarias. Yo creo que sea al revés. Que el municipio entregue la alarma y que estas sean interconectadas con estas centrales con estas centrales de de y que esto además sea i, integrado con el plan cuadrante de graneros. Uh -huh. Claro. Además, en... a, además de eso eh, eh, y, y yo no sé si no lo, no lo han hecho eh, patrullajes, Tiene que haber, eh, nosotros no nos vamos a llamar seguridad ciudadana, nos estamos llamando fuentes seguro donde hayan vehículos y motoristas eh, recorriendo las villas, recorriendo eh, el sector. Y, y se aseguro que con eso se previene Pero además hay otro trabajo que, que se tiene que hacer, que, que es a preventas. largo plazo, que es la prevención. Uh -huh. Claro que sí, claro que sí. Mira, eh, otro punto, ¿cuál sería el que te, te, te llama la atención, que hay que mejorar? La salud. Mm. Y ahí, y ahí estamos hablando de un hospital, estamos hablando de lo que significa el Sotro del Río, estamos hablando del CRS, estamos hablando de una serie de cosas que se vienen sucediendo a través de varios gobiernos y hasta ahora no ha habido solución y existe el colapso, especialmente en invierno. Claro, pero mira, yo, yo, yo soy más enfático en ese sentido. Obviamente tenemos problemas a nivel central, del gobierno central. ...pero también tenemos que ser eh, claro ...y eso es lo que no, no escuché... ...yo por ejemplo lo que vi en el debate que salió en televisión... Eh, ...con el CEO Corina... Eh, eh, desliga, ...desliga toda responsabilidad... cierto ...en estos ámbitos... Al, ...a nivel central... ...y no, eh, la Municipalidad también tiene que hacer gestión... ...la Municipalidad también tiene la, la necesidad... ...y la urgencia... Y, ...y tema prioritario... En, en, ...es en Puente Alto, sobre todo la salud... ...y aquí se pueden hacer muchas cosas... ...pero lamentablemente no se han hecho... ...hoymente se han hecho algunas cosas han avanzado y eso está, eh, es bienvenido pero ¿por qué no encargar eh, el diente en mejorar eh, la, la atención primaria? Claro. eso sí, eso eso es súper importante eso es súper importante, es mejorar la atención primaria porque eh, si tú ves y te, y te das cuenta lo, el sol de los ríos está colapsado mm. entonces hay hay que tener un sistema, un sistema en cada uno de los sectores un sistema claro. municipal que atienda esa urgente y que derive, de acuerdo a esa, esa eh, diagnóstica que se haga, se mm. deriva al hospital, o se deriva al SAPO, o se a FFAM. Debería haber un sistema de coordinación, eso es lo que nosotros estamos planteando, sistema de coordinación, que está en cada uno de los seis sectores. Eh, eso, ahí, es ahí también eso es fácil hacer. Hay que mencionar también, hasta ahora, el déficit de profesionales. Hay un déficit tremendo a nivel país y por ende también los por lo menos los los apusen en puente alto cuando uno va a atenderse que la primera atención eh, generalmente existe en extranjero entonces uno se pregunta cuál es el problema o sea a qué se debe y encontramos ahí un gran déficit hay que incentivar más el, el tema salud de profesionales calificados claro mario pero mira, aquí aquí se puede hacer un convenio la municipalidad no sé por qué lo ha hecho ¿Por qué no hacer un convenio y se pueden hacer? Eh, está facultado, la municipalidad está facultada para hacer un convenio. Hacer un convenio internacional, por ejemplo, con, con, lo, con los doctores cubanos, eh, con los doctores eh, bolivianos, con los doctores peruanos. ¿Por qué no hacer un convenio para que ellos se vengan y puedan eh, eh, solucionar los problemas Y esa es gestión municipal, Mario. Es sí. municipal, no es ah, central. Oye, Luis, Luis, mira, eh, en realidad es bastante bonito lo que tú dices, ¿no es cierto?, Eh, y utópico utópico digámoslo de esa manera todos sabemos que los recursos en este país son escasos ¿eh? Eh, si el gobierno tuviera más dinero tenerlo por seguro que tendría todo lo que tú estás pidiendo te das cuenta pero seamos realistas un concejal no se va a meter en esos temas viejo si el tema el tema del concejal es saber en la fiscalización con ¿no cierto de los recursos que tiene el alcalde y ¿eh? pero yo te digo eh, hablarle de esa manera a la gente no te va a creer no te cree es verdad lo que dices tú que falta todo eso pero chocamos los recursos y los recursos cada vez lo están eh, lo están reduciendo mucho más y no solamente en la salud sino que en la educación eh, en todo el ámbito de tema ¿no? ¿o no? estimado no Villalobos no eh, yo eh, fui bien claro aquí se hacen convenios no sale trata del portillo del municipio pero los convenios, no, también convenios también son convenios internacionales mm. que se hacen eso está firmado sí, hay convenio se de la OID se mm. puede hacer y no hay gasto sí. puede haber un intercambio también puede ser un intercambio de, de, de, de, hay, hay, de, de profesionales en patología diferentes, diversas Podría aquí hay un problema de gestión mm. la palabra es gestión y no se gestiona y un alcance, si bien es cierto la labor principal y prioritaria del concejal es la fiscalización pero también se ven todo tipo de cosas, la idea es proponer la idea la idea para mí la idea que tiene que hacer el concejal es el principal tejedor es el principal articulador del tejido social y no se pierda eso eso eso es lo principal, para mí el concejal tiene que ser el primer articulador del tejido social que se perdió y que sabemos que se perdió que se extiende en 1963 y nos ha romperado para mí sí. esta es la labor prioritaria perfecto, Luis Jiménez nos gustaría eh, escucharte cuál es tu opinión respecto a los problemas eh, que en estos momentos es un problema netamente social como por ejemplo eh, el Alto Maipo cuál es tu eh, inquietud, cuál es tu opinión en representación del PRO y de tu persona eh, ¿estás de acuerdo con que hoy en día el Alto Maipo Está tentando contra la naturaleza, está tentando contra la vida de aquellas personas que realmente vivían del descubrimiento del agua y que hoy en día está llevado a otro sector que es un centro minero. ¿Qué opinión te merece al respecto? Mira, en, eso, en eso yo no me mareo, en eso no, no hay doble discurso. Y eso lo hemos planteado desde desde el principio. Trabajo codo a codo con Marcela Navillá, que es, la, es, es de la coordinación del Alto Maipo. Claro. Y, y, y mi visión y la visión del partido es una sola. No se puede atentar contra la, la naturaleza por eh, los, los, los los bienes privados. Aquí sabemos, y esto, y esto es, es, es muy malo que Pacheco no lo diga, aquí la, lo que se está haciendo en el Alto Maipo es para la hiperconexión, y eso es súper importante que la gente lo entienda. ...se está sacando agua para la minera los Pelambres... Esto es, ...esto es solamente... ...esto es solamente una cosa política... ...que da para la minera de los Pelambres... La, ...la energía que se va a crear por esto... ...el 25%... El 25 ...solamente el 25% va al, al sistema interconectado... ...y el 75% va a la minera de los Pelambres... ...ahora eso... Es, Oye, ...ahora eso... ...eso es un dato duro... ...pero normalmente... ...y de acuerdo a la fluencia del río... Eso, eso normalmente va a ser un promedio entre el 11 y el 12 ciento que vaya a la interconexión o sea nada, claro, nada. O sea, el, co el costo de beneficio el costo beneficio mario es grandísimo la gente la gente lo va, lo va a sufrir y no solamente no solamente los lo cajonimos esto a nivel de la región turana así es Por Oye, Luis, sí. mira, eh, mi última pregunta, ¿no es cierto?, porque tú, como eres del PRO, ¿no es cierto?, y el principal líder del PRO, eh, Marco minami y Marco Enrique Dominami, estuvo ligado al tema, ¿no es cierto?, de, de los aviones, los famosos avioncitos que todavía están en tribunales, ¿no es cierto?, por dineros irregulares, ¿no es cierto? ¿te das cuenta tú? Es decir, eh, ¿qué confianza le das para abajo tú cuando es el único líder y el más visible dentro del PRO?, ¿no es cierto?, y eh, que esté metido no no en es esos tete hoy a ver eh, hay, hay una cosa bien cierta hay, aquí hubo y, y se dijo lamentablemente esto se ha manoseado y se ha abusado porque eh, somos lo único que están contra de la FBI y apenas llegamos a bueno, lo primero que se hace a terminar eso y obviamente eh, ante eso eh, los poderes tácticos están tratando de bajarlo si tú te das cuenta, y tú revisas en las redes, en las redes, tú te vas cuenta que eso eso está eh, declarado. Lamentablemente hubo una dice y, y, y se hizo eh, en un ítem que no correspondía. Debió haber sido en el ítem de transporte y se hizo en el ítem de publicidad, porque se usó para la franja eh, electoral. Entonces, hay una despolicidad. Y yo te quiero hacer claro, en ese momento, cuando se hizo esa declaración, cuando se hizo esa declaración, se dijo, oye, ¿por qué tanta plata? Se cuestionó eso. Ahora, más adelante, cuando la acaba de salir, se dijo, ¿por qué tan poco? O sea, ¿me entiendes? Ha, ha habido un manejo sucio de, la, de, la, de las comunicaciones, que obviamente las manejan en, en sus ojos, por eso te digo. No es por que la verdad las cosas que dos por dos son cuatro por louis es decir yo lo tengo clarito aquí hubo no es cierto li y llanamente eh, un, un, un qué sé yo solicitando favores a empresas extranjeras no es cierto del principal líder del pro y por algo lo tienen en tribunales y aquí no es el tema que él de eh, metió la, el dedo en la llaga no es cierto en el tema de la fp porque en ese tema nosotros en este programa acá venimos hablando el tema de la AFP hace más de un año, acá, acá mismo, y no solamente el de la AFP, hemos hablado el tema de la educación, de los derechos humanos, todo lo que se está dando en estos momentos, en estos momentos, ya lo conversamos hace un año atrás, ¿ah? pero el tema de Marco Antonio, de Marco Ominami, ¿no es cierto?, es un tema que va a seguir saliendo, nos guste o no nos guste. Sí, no, no, sí es claro, pero como te digo, eh, si tú revisas está todo declarado Cervel. Ahora, es por eso que el partido también hizo la presentación para que se investigara el avión no declarado de, de Matei. <risa> Estoy <risa> empatando. Están buscando el empate. Son cosas, que, que, que, no, son cosas, son cosas que, que se manejan. Lamentablemente, tú sabes que los medios de comunicación son manejados. No, pero es que la derecha siempre ha hecho eso. La derecha siempre no, no, no. ha sido corrupta te das cuenta tú, han sido aprovechadores ¿eh? Eh, no debiera ser lo mismo el hijo de Marco Ominami, ¿no es cierto? que además es hijo de Miguel Enrique y Miguel Enrique sabemos la historia que tiene, te das ya. cuenta tú Dígame. volviendo al tema eh, de, de la provincia eh, para finalizar ya Luis Jiménez eh, ¿cómo están las actividades de ¿Cómo les va el puerta a puerta? ¿Cuál es la inquietud de la gente que ustedes encuentran? Mira, como les decía yo, el, el clamor principal de la ciudadanía, digo mío, es la seguridad. Como primer tema, segundo tema salud segundo, y tercer tema la educación. Yo creo que esas son las cosas salud. principales donde hay que explicarle el diente. Sí. Y, como, y como actores sociales, eh, que mira, yo, yo tengo un compromiso. Eh, yo al momento de, de asumir el mando mínimo mínimo cada cada tres meses voy a hacer una declaración de lo que se hizo como gestión con esto esto, esto debería hacerlo cada cada vez eh, o mensual como se quiera eh, de la gestión que hace cada uno de los concejales y, y el alcalde debería haber debería haber un informe y todas las autoridades deben hacer un informe de lo que se hizo para que la gente sepa para que la gente sepa las cosas que se hicieron, las cosas que yo hice en mi gestión, y eso eso debía ser local autoridad. Perfecto. Oye, Luis, ¿nos permites? Aquí hay un hay, hay, hay un oyente que nos hace una pregunta, ¿nos permites escucharlo? Claro que sí. Oh, oh, hola, bueno. Buenas tardes, Don Mario, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Un saludo desde acá, quería saludarlo y felicitarlo por el programa. Marco Velázquez, un, un amigo suyo. Marco Velázquez Están atentos al programa, escuchando. Saludos a Muchas gracias, don Marco. Muchas gracias. Aquí sí. lo está escuchando también don Luis Jiménez del PRO. Sí, sí. Y vemos que hay temas que son transversales. Inclusive nos ha tocado por aquí desfilar varios candidatos a la, a la concejalía y vemos algunos temas que tiene que ver también en que ustedes coinciden. Claro, no, sí. Se está escuchando ahí atento al programa. Por eso lo llamaba para felicitarlo por el programa. Y el espacio, que es muy bueno para que la ciudadanía también se informe que es muy importante el porcentaje de la ciudadanía que está desinformada, hay mucho de que no saben incluso de que hay elecciones este 23 de octubre verdad desde acá hacer el llamado que se sumen a votar el día domingo 23 de octubre que no sean el 3% sino que seamos el 97% los que salgamos a votar perfecto. que la decisión la tomemos nosotros la gente del Puente Alpín, en este caso perfecto, perfecto Oye, eh, me gustaría en alguna oportunidad que estuvieras aquí también alguien del PRO para, para ver eh, de, de, para ver más o menos cuál es la línea eh, que ustedes llevan y si, tal como dice Luis Jiménez, en algún momento llegaran a, la, a la, la concejalía, tener que ver en hacer una alianza. No sé si tú has escuchado, es lo que dice que de llegar de, de diferentes partidos para poder tener fuerza cuando pero esté doctora, yo primero que, que decirle al PRO que debieran haber, debieran haber llegado una, a un acuerdo para haber llevado candidatura única, con la fuerza que tiene la doctora Solegal Barría entonces ya. igual me trae duda de haber llevado, por no haber llegado a un acuerdo, porque me, me parece eh, sé, es medio raro el tema, pero bueno ya está hecho, las cartas están dadas, ya que votar ahí me por parece. la destrucción no me pues. Yo claro. tengo mi opción que es Soledad Barrías ¿Mm? Claro, perfecto Bueno, eh, no, no, no, no es tengo... eh, eh, la pregunta para Luis Jiménez Adelante Luis Jiménez ¿Sí? eh, Marito, lamentablemente lo escuché muy bien ¿Me puede repetir? ¿No lo, que, lo, que, lo que manifiesta eh, el compañero Velázquez Dice que eh, sería muy bueno que Adherirse a la campaña de, la, de, de Soledad Barrías Como para poder en algún momento hacer fuerza Eso es lo que él dice Bueno, sí, eso, eso es lo que nosotros buscamos desde un principio Por eso tuvimos reuniones con Soledad Barriga para poder llegar solo candidato. Y eso Marcos lo sabe. Perfecto. Eh, lamenta lamentablemente en un 1 o eh, no hubo posibilidad, pero nosotros siempre, ya el de consta, de que tuvimos reuniones para poder hacer algo eh, que fuéramos con una sola candidatura. Pero lamentablemente no hubo no hubo una posibilidad. yo yeah. yo siempre, y obviamente siempre hago el llamado a que los concejales cierto que seamos electos, nos unamos para poder sacar las cosas que la gente necesita el vecino necesita en eso, en eso no, hay que, no hay que marearse y por eso, eso digo que no, no importa la orden repartida, aquí lo que tiene que importar es lo que la neces las necesidades tienen el sector, los vecinos Marco velázquez Sí, no, yo creo que bueno, a veces tuvieron la opción de las primarias yo no entiendo por qué no hubieron primarias en Puente Alto, entonces me parece bueno Eh, por eso el tema ya está en las cartas hay que seguir eh, que, invitando a la ciudadanía a que participe que son espacio democrático y ciudadanos, entonces la mejor opción es que el día 23 ganemos todos a votar ¿sí? perfecto eh, bueno y esperar que en su momento también sea invitado al programa Don Mario ¿sí? ningún problema, queda usted invitado para el próximo programa ¿Sí? un saludo a la distancia y gracias por el programa Gracias a usted, muchas gracias por los salud gracias por, por llamar, que esté sí, usted muy sí. bien. Y espacios culturales, Marco Velasco, un abrazo para todos y a los puertalpinos y puertalpinas. Gracias Marco, que esté muy bien, cuídate. Igual, sí, bien pues mi querido y estimado Luis Jiménez, eh, si algo más le queda a usted por, por, por decir a la comunidad que lo escucha, adelante. Sí, eh, primero que todo, eh, dar las gracias Mario por este contacto y e invitar a todos los vecinos, vecinos y vecinos, que es súper importante que el día 23 de octubre participen, voten por quien quieran, eh, yo nunca voy a llevar a votar, yo a mí me trabajo, me avala, pero la idea importante es que salgan y que voten, eh, que ejercen el derecho a, a poder votar, para poder decidir, ¿cierto?, ¿sí por un mejor puente alto, por un contacto alto con, con mayor oportunidad. Eh, como te digo, se ha avanzado alto, pero hay mucho por avanzar y lo podemos hacer juntos. La idea es que todo, todos trabajemos juntos, los vecinos los dirigentes vecinales, los dirigentes de las organizaciones sociales y las autoridades, todos tienen que trabajar juntos por un, por un mejor puente alto. Bien, pues Luis, te esperamos en una próxima edición aquí, tú puedes venir directamente o podemos estar en comunicación telefónica como siempre para tratar temas importantes y mucho más ahora que ustedes también están postulándose a las municipales. Ah, y el, mi más sincero agradecimiento por ello. Se agradece, Marito. Eh, yo quisiera pasar lo último, lo último. El, el, y, y para avisarle a todos y a todas nos decimos, el primero de octubre hay un bingo súper importante para nuestra amiga Patricia Mejías que necesita la ayuda de todos y todas ¿Dónde es eso? Esto, esto va a ser en la división de Ustral de Monte Alto. De de Alto Desde las 4 de la tarde tenemos gran invitado, está la Lucerito está eh, Nico Bos y también está la participación de eh, Jimena Sancho es súper importante que la gente pueda participar porque es una puestantina que necesita ayuda tiene cáncer de mama, ya se le equipó el pecho y va por el segundo pecho entonces necesita mucha ayuda y es trabajadora de la corporación municipal y Nos gustaría que repitieras eh, el lugar donde se va a realizar esta actividad El sábado 1 de octubre desde las 16 horas a las 4 de la tarde en el Vizión de Uchel Vengo Soñario en favor de nuestra amiga eh, Patricia Mejía marambio en el local 116 ¿no es cierto? no, no, no, esto, esto es en mi división ah, sí, bueno, 116 el, el otro es el 115 ya pues mi estimado Luis ya, pues, un abrazo un, un saludo a todos y a todas Gracias, que esté muy bien bien amigos, esa ha sido la participación de nuestro eh, compañero y amigo Luis Jiménez candidato a concejal por el PRO en la cual hemos tenido la oportunidad de conversar y también agradecer la Mabilidad y llamado de Marco Velázquez, también un candidato a las municipales. Bueno, da una pausa comercial, estamos retornando. Gracias al Chan, Chan Gastronomía Peruana, ubicado en San Diego 335, del periodista Mario Aro. Reservaciones 227610177. Seguimos presentando el programa Hablemos de Política con Mario Aro. Adelante, Mario. Bien, amigos, eh, tenemos Hola. un llamado, Iria. Adelante. Hola, buenas, ¿cómo están? Vi... ¿Cómo está ¿Cómo Videla? Va? ¿Cómo le va? Eh... Soy animalista y he participado a eso en algunos programas varios dentro de la radio Puente Alto y vengo a saludar a mis queridos colegas de la comuna eh, los cuales han hecho todo el tema de las transmisiones radiales en su gran día Sí, muchísimas gracias te agradecemos a nombre de, de todos los que elaboran en la radio y por ende Exacto. a nosotros eh, hoy es el día... Del, el, de la, de, el, el día de la, del trabajador radial, en verdad, es el día de la radio. Así Exacto. que, oye, te agradecemos muchísimo, gracias por participar y estás invitado como siempre a nuestro programa. Perfecto, encantado. Así que cuando Para usted hablar, cuando usted favor, guste, no que... no necesita mayor invitación, usted se viene nada más. Ya, perfecto. Muchas gracias. Y bueno, que tengan un buen día, sigan disfrutando la gran sintonía de la Radio Puente Alto. Muchas gracias, aquí el dueño pronto. de la radio se, se va a portar con un asado desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, así que estamos súper bien Mis pacientes van a tener que esperar, no, estimado, <risa> lamentablemente me dice vegetariano <risa> No, aquí el dueño de la radio es vegetariano, eso no te quepa la menor duda, él va a dejar la carne nada más <risa> ah, ya, perfecto no, Los demás van a disfrutar <risa> Muchas gracias, mi estimado, muchas ya, gracias Muchas gracias, que tengan buen día y hasta pronto Muchas gracias ya, Bueno, tenemos también un saludo de Que nos llega de Carabinero de Chile El Carabinero de Chile, mira eh, Lo está enviando don Jorge chaván Vilche Teniente Coronel de Carabin de Carabineros Comisario y dice Sí, pero lo, lo lo, pero lo manda a Pedro Lo dice lo siguiente, señor Pedro Naspé Ruiz Director Radio Puente Alto, Pedrito De mi especial consideración El Teniente Coronel de Carabinero Y Comisario de la 20 Comisaría de carabineros de Puente Alto Que suscribe, le saluda Muy cordialmente a usted y a todos Los integrantes de tan prestigiosa Radioemisora, a través de estas Líneas desea formular Los saludos cordiales por celebrar Hoy el Día del Trabajador Radial, destacando su Amigable labor que entregan a diario A la ciudadanía a nombre de los oficiales subalternos, personal uniformado y personal civil que desempeña labores en esta unidad y muy en especialmente en el mío propio, manifestar nuestra sincera alegría y dene plácito por esta magnífica labor. El Teniente Coronel Chavas Vilches, en este día tan especial, le transmite un sentimiento de gratitud y compromiso a su gran labor. Felicidades. Bueno, yo voy a leer otro también de Carabineros, de la de, también de la 20 Comisaría, que es el suboficial mayor de Carabineros, encargado de la Oficina de Integración Comunitaria de la 20 Comisaría de Puente Alto, suscribe y saluda muy atentamente a usted, a todo el equipo que trabajo en este día tan especial, como es el Día de la Radio y del Trabajo Radial, y a través de esta línea desea hacer extensivo agradecimiento por todo el apoyo de la gestión a Carabineros de Chile, y en especial a esta Oficina de Integración Comunitaria, difundiendo nuestra campaña preventivas en beneficio de todos sus radioescuchas a nombre del personal que se empeña en labores de integración comunitaria muy especial en el mío propio, manifestar nuestra sincera alegría beneplácito en el día tan especial saludo atentamente Rigo Méndez Martínez, su oficial mayor de carabineros encargado nota, la carne que mandamos es para todos no, no dice eso, no, no dice, dice, de ninguna eso. manera no Siempre hay que ponerle no. humor porque es el día de, radial todas, de todas maneras, Y es el día de la radio, no todo podemos todo. estar aquí Oye, pues, si hemos visto carabineros haciéndolo Pero estupendo, a carabineros de Chile Bailando cueca, bailando No, no, no, bailando, ah, es que hablemos de las cosas buenas También, no, pero por ¿eh? supuesto Es decir, hagamos por cuando claro. Un carabinero sale en televisión Y ahí tiene miles de visitas Porque hoy la llena la cueca o a la guaira o choki sé yo. Cierto. Sí, no sí, sí por supuesto. Por no supuesto. lamentablemente su labor de ellos es otra. Y por lo demás, yo nací en el mismo día, el día del día carabinero. En serio. Que, sí. tienes algo de carabinero. De carabinero Le tienes un cariño, un aprecio, un amor. Un tremendo, al carabinero. Un tremendo de... sentimiento cuando ves no un suboficial. Nunca un palo por el tema de los cuando derechos. Cuando ves humanos, un suboficial el corazón te late. <risa> <risa> bueno. Bueno, yo creo que hay que hacer extensivo A todos los que nos escuchan Que también están en la radio Sabemos que nos escuchan en otra radio Emisoras, siempre hemos recibido buenos augurios en este programa La verdad que un gran saludo eh, Esto da como para también de hacer hacer un pequeño comentario La verdad, eh, el comunicador radial es un comunicador a la, a, Es decir, es la voz de los sin voz El que comunica a través de una radio Tiene primero una gran responsabilidad porque no puede decir lo que quiere y segundo que eh, es la labor del pueblo es llegar a través de los medios de comunicación al pueblo eh, yo agradezco la verdad yo agradezco a la vida, agradezco a Dios de que me ha dado la gran oportunidad yo ya llevo más de 30 años en tema de radio y creo que es uno de mis sueños morir en la radio, no morir en esta radio le <risa> <risa> saldría caro al dueño pero sí haciendo radio yo creo que muchos queremos Eh, terminando los últimos días haciendo algo, para mí hablar en una radio, la verdad que es muy muy interesante, ¿no? Y uno y uno este eh o lo hace aquí muchas veces a Voy a dar un aviso, ¿no? Mira, el día 28 de este mes, estamos hablando miércoles 28 a las 6 de la tarde, reunión de presos políticos en Memes Vicuña 666, anote Luis Vargas, anote Don Jacob, porque yo sé que ustedes están escuchando y muchos más. de Los viejos Empiezan a circular, ¿no es cierto? La noticia que el miércoles 28 de septiembre entre a las 6 de la tarde, reunión de expeso político en Nemesio Vicuña 666. ¿Tú te acuerdas que yo inventé aquí en este en este programa al que le cabe el poncho que se lo ponga. Y ¿Sí? si ¿Sí me acuerdo, me gustaría decir algo al respecto. A ver, a ver. Al que le cae el poncho que se lo ponga. Me llama la atención profundamente que hoy en estas elecciones en que estamos haya más de 80 candidatos cuando realmente debiera haber mucho menos hacer fuerza y unidad. Eso nos lleva a pensar que realmente a veces más hay intereses partidarios, personalistas y muchas veces vemos inclusive intenciones malintencionadas que me hace pensar que también se argulle y se usa muchas veces a una persona para diferentes fines, inclusive tratar de discernir un poco, eh, mover un poco, esconder, como dicen en mi país, la pala de la olla, es decir, revolver los grillos, ¿se entiende? Al que le cae el poncho, al, al que le cabe el poncho que se lo ponga. Pero fíjate de, de todo eso es muy cierto, pero cuál es la lectura política que hace el autor? 89 candidatos que no han sido capaces de ponerse de acuerdo mucho, ¿eh? ¿Estás Porque hablando está... en la misma sección, no? Claro, en la misma sección. La... Sí, pero haciendo un comentario también un poquitito un poco más aparte. Hay que tomar en consideración que hay 6 partidos nuevos no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Es decir, cuando Lagos habla, ¿no es cierto? De una crisis institucional que es la más grave de este país. Yo lo encuentro toda la razón es la más grave, porque los que vivimos la crisis del 73 fue una crisis creada por los partidos políticos pero en este momento la crisis que se está dando en este momento es de la ciudadanía contra los partidos políticos, que es diferente En la misma sección al que le cae el poncho que se lo ponga me llama también profundamente la atención que en la provincia eh, algunos partidos que se creen oficialistas y que hoy dicen que somos todos concertacionistas <risa> <risa> lo, cual, lo cual no es así porque para las elecciones nos llaman concertacionistas y cuando no es no es para las elecciones somos todos individualistas individualistas ¿Ah? al que se cae al que le cabe el poncho que se lo ponga adelante gracias Estudio 2 Estudio 2 el señor Antonio Torres pregunta que por favor el señor Mario explique a la comunidad qué pasa en la CUT ¿Y Me parece va, ¿Y cuál va a ser su rol como presidente de la CUT? Me parece Gracias Me salí de la, de la, de la, de la columna al que le cabe el poncho que se lo ponga Para dar una, una respuesta eh, contundente, verás oportuna Que yo lo he hecho varias veces aquí Pero muy buena pregunta ¿eh? Muy buena pregunta lo he, lo he hecho yo varias veces aquí Muchas veces Y eh, yo creo que Rafael, también asimismo las personas que han escuchado El mismo amigo juan carlos que es el controlador sabe de mi posición y no voy a retroceder la cut pasa por un momento sumamente difícil mi querido y estimado amigo cuál es su nombre antonio, antonio primero de hacer la pregunta una pregunta de fondo y que yo no voy a evadir ni voy a escapar yo no me he casado con nadie en ese sentido políticamente y yo no he vendido mi conciencia cuando voto por alguien la verdad la CUT en este momento eh, bajo el alero de quienes lo conducen, porque en este momento no está conducido por nadie pésimo malo no es el no es la central que nació un día y que sí representaba a los trabajadores es una central que se ha politizado demasiado la CUT si sí, es política, porque hay gente ahí de todo nivel político, si sí lo es pero su rol es que se creó y la, y la cual fue creado, y ahí está Rafael un poco más antiguo que yo en, en términos de, de, de sindicales, fue creado para defender los trabajadores. La CUT fue una central que se formó para luchar para y por los trabajadores y frente a eso uno tiene que desligarse de su sentimiento político cuando se trata de ver un trabajador... Cuando es maltratado, y cuando yo digo maltratado estoy hablando de sueldos bajos, cuando es vapuleado en todo orden, en el ámbito psicológico, en, la, en el ámbito del trato, frente a los jefes, cuando realmente no existe nadie que, en el caso de la CUT, que, que debiera salir en favor de los trabajadores, no tiene un staff de sindicato para defender a los trabajadores, cuando no existe una real sindicalización y conciencia sindical para los trabajadores, sino que se defienden otros intereses que por lo demás no es nada novedoso lo que estoy diciendo porque todos lo saben, de parar las marchas, hacerle perfil bajo a un determinado gobierno significa claudicar por los derechos de los trabajadores, eh, más yo creo que la Central Unitaria de Trabajadores no solamente tiene que darse un lavado de cerebro, sino un lavado totalmente de dirección tiene que haber gente consecuente con los derechos de los trabajadores y en este momento lo que yo estoy contestando a esta pregunta tiene que ver con que se llevó las elecciones en la forma que se llevó en la central nacional y eh, la lista ganadora de Arturo Martínez ganó con 19 consejeros y la de Bárbara Figueroa con 16 consejeros Y para ser presidente o presidenta de la central se necesitan, según el estatuto, 23 consejeros. Es decir, ningunos, ningunos eh, tenían las condiciones de asumir. Por lo tanto, eh, Martínez dijo, yo soy el ganador porque tengo más consejeros votados. Bárbara dijo, no alcanza según el reglamento. Por lo tanto otros otras listas pequeñas por ahí dos listas pequeñas para no para no hacer más más apaviento el tema porque estoy un poco picado con el tema porque no hemos tenido la grandeza de soluar ese problema realmente se unieron a Bárbara figueroa y pasaron la barrera de los 23 consejeros uniéndose en estas listas y haciendo un consejo directivo por el momento solamente por el momento que están ahí es decir quién lo no dirige la cuota hoy en día si vamos al reglamento interno, nadie, nadie porque hoy en día hay una dirigencia de acuerdo y quien los quién le dijo a ellos que se pongan de acuerdo que si vamos al estatuto tiene que ser un acuerdo nacional, llamar a todos los provinciales, los dirigentes zonales, eh, los nacionales, juntarse y definir a través de un congreso que eso debería ser el congreso mayoritario por votación mayoritaria, por lo menos de instalar provisoriamente este comité ejecutivo. No se hizo eso, se hizo entre ellos. ¿Entiende? Yo lo tengo clarito. Es decir, No, yo, pero hay que contestarle al sí, compañero, nosotros y, lo tenemos claro, pero Yo creo que él lo tiene claro El, el, el compañero lo que, lo que está preguntando es ¿cuál es mi posesión? Esa es mi posición, compañero, y qué voy a hacer como presidente de la CUT. Mira, tenemos una reunión este 28 desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la central unitaria donde no le quepa la menor duda compañero que soy una de las personas que yo miro a los trabajadores, soy presidente de un sindicato Walmart Chile y no voy a claudicar porque yo tengo un pasado eh, que es político y también sindical y me, eso no me ata de poder decir las cosas que yo pienso y las cosas que son sin inventar nada entonces mi posesión frente a esto en este en esta reunión que va el día 28 va a ser la misma que estoy diciendo acá de que realmente de una vez por todas nos pongamos de acuerdo, de una vez por todas llamemos a un Congreso Nacional y entre todos en un Congreso Nacional definamos se repiten las elecciones o se impugnan las elecciones o se llega a un consenso de acuerdo, pero que sea por mayoría, para que exista gobernabilidad. Porque si no, existiría solamente de un solo grupo, de un solo lado. adelante Oye, mira, en realidad me, me parece bastante buena la idea esa del Congreso. ¿eh? Porque lamentablemente, fíjate que en la CUT están coaptados por los partidos políticos. Los dirigentes antiguos del sindicalismo causaban de autonomía. Hoy por hoy, olvídense lo están coaptados por los partidos políticos, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Y prueba de ello es que las grandes marchas que se han hecho, como el de las pensiones, lo hacen, no la CUT, sino que lo hacen movimientos que están dedicados a eso. ¿Te das cuenta? Es decir, el Congreso ese que tú hablas, Mario, ¿Mm? debiera salir de acuerdos tan importantes como cada trabajador un voto, que es lo más democrático que puede ocurrir. ¿Mm? Yo creo... No? Sí, sí, por supuesto, es lo más democrático, y a la misma vez quiero decir, cuando los partidos políticos meten la mano, la cola, la cabeza, lo que fuera, dentro de la central, yo creo que hay que castigar a quienes lo permiten. Ojo, cuando decimos, se metieron los partidos y manejan los partidos, yo creo que hay, hay que castigar con un voto, eh, y, y hay que darle una lección a quienes lo permiten. ¿Y quiénes lo permiten? Los que están al frente. Las... Usted, no, adelante. adelante la pregunta, ¿quién es? Eh, felipe lago cientista político estoy escuchando el programa dale felipe la cut es de cartón piedra tabidquería pura puro sindicatos falsos nada concreto desde hace 10 años bárbara figueroa no quiere irse a la cut por perder los 6 millones de pesos que gan nada más no están ahí con la gente yo apoyo eh, en tu primera versión lo de los 6 millones la verdad que no no lo sé pero la verdad que yo sí apoyo absoluta y totalmente lo que está diciendo nuestro oyente, que es de piedra, de cartón, si sí, lo es, por supuesto que lo es, lo es, estoy al frente, estoy viendo, estoy decepcionado y obviamente, querido compañero, y aquí a los trabajadores que me escuchan porque creo que trabajadores somos todos, cuando vemos una institución como esta, que se desangra, se desgrana, se borona se cae, es de piedra, es de cartón, y no hacemos nada, también somos partícipe y parte de ello. Yo creo que si no hay que estar adentro y estamos afuera, por lo menos hagamos algo que esto cambie. Si no hacemos nada, solamente nos convertimos en críticos. Lo único que estamos haciendo es en el palco, sentado, mirando, observando lo que pasa y solamente criticando. Yo siempre amo a la crítica, pero que venga acompañado de una solución. Y, si, y, y me gustaría escuchar, que una solución, que hay que hacer, así como Rafael dice, está bien un congreso, hay que ir a un congreso nacional. Yo creo que está muy bien decir eso, es eso es su aporte, pero yo creo que también aquí los trabajadores tienen tienen la opción, la opinión de decir, manifestarse al respecto porque esa es la única central que existe en Chile. No hay más y si antes fue, hoy no es, también esculpe nosotros como trabajadores muchos se han ido a las casas y fácilmente de ahí hablan y critican otros se han quedado para seguir en lo mismo y en lo que está hoy en día pero ¿qué hacemos para mejorarlo? ¿qué hacemos para cambiarlo? aunque algunos han perdido la fe ¿pero qué hacemos? ¿seguimos criticándolo más? ¿seguimos participando? ¿qué hacemos? si al final el sindicalismo en este país no debe morir por ello por malos dirigentes ¿qué hacemos compañeros? Yo creo que cada uno tiene la solución y les invito a hacer una reflexión, pero que sea coherente con crítica y también qué podemos hacer al respecto. Oye Mario, pero hay unos que están felices con eso. Ah, que sí? hay aquí a, a río revuelto como dicen, garantía de pescadores? Sí, por ah, porque tomen en consideración que el aumento que está ofreciendo el gobierno en este momento ¿De es de un 2,9%. 2,9% que yo te aseguro que no va a cubrir ni siquiera el IPC. Pero como la pelea interna son tan agudas, claro. de todo. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias. Acá la pregunta viene de parte de... Adelante. Carolina Rivero dice, bueno, me parece muy interesante, valioso lo que habla el señor Mario Aro, pero si él está criticando a la CUT, ¿qué herramientas dispone él para hacer o apoyar aquí a los sindicatos de Puente Alto? A ver. Gracias, mi querida y estimada. ¿Cuál es su nombre? Carolina, ¿no? Carolina Rivero. Carolina. A ver, los sindicatos no necesitan de ninguna herramienta cuando ellos saben qué es lo que tienen que hacer. Cuando uno forma un sindicato, eh, sabe qué es, lo que, qué es lo que tiene que hacer como dirigente, sabe cuál es la lucha que hay que dar. La CUT siempre ha sido solo un apoyo, la CUT ha sido siempre... Eh, Voy a hacer un ejemplo literal. El local donde nos, nos donde nos juntamos todo lo que estamos sindicalizado y hacemos fuerza, esa es la central. Ahora, si se cree que la central tiene que dar herramientas, yo creo que hay que dar concientización hay que dar educación sindical hay que enseñar qué es lo que como cómo se negocia cuáles son los principios cuáles son los valores fundamentales qué es lo que hay que defender el trabajador cuáles son las reglas más importantes que nosotros tenemos que ver como trabajadores frente a un despido arbitrario por ejemplo y cuál es la lucha que hay que hay que dar en unidad y en consecuencia con los demás socios para que todos de alguna u otra forma se reivindiquen y también se respeten sus derechos. Eso es lo que la CUT podría hacer, pero a la misma vez, Carolina, quiero decirte que la CUT nacional, a las CUT provinciales y zonales, no le da ni un peso, ni un peso. Es decir, nosotros nos movemos porque nos gusta esto, porque amamos el tema sindical, porque nosotros hemos nacido o, o, o en el camino nos gustó ciertas cosas que queremos hacer en favor de los trabajadores, pero herramienta, la mejor herramienta que uno tiene es cada trabajador, porque yo digo que no hay sindicatos sin trabajadores. Cada trabajador es, es el sindicato. ¿Y cuál es la herramienta? La de mirar al frente, la de saber su derecho, de conocer qué es lo que tiene que luchar, de no dejarse vapulear ni a, ni pasarse a llevar su derecho como corresponde, y eso es la lucha que hay que dar y eso son las herramientas que hay que contar. Y en este país, a través del Código del Trabajo, la única herramienta que contamos, mi querida Carolina, es solamente la huelga entre comillas el paro, entre comillas, si tú revisas hasta ahora lo presentado en la reforma del tema laboral, es cero, es cero. Nos han quitado fuerzas en el tema de, de, de la huelga, hoy en día nos están pidiendo que tiene que haber pisos mínimo para hacer una huelga, hoy los dirigentes podemos ser de una u otra forma llevados a tribunales y rompemos algo en la una marcha, es decir, eh, no sé, cuando tú me hablas qué arma puede dar yo, Mario Varo, frente a los sindicatos, primero tenemos que revisar desde allá. Revisemos cuál es la constitución que tenemos, revisemos cuál es el código del trabajo que tenemos y revisemos qué herramientas tenemos. Y por eso yo apelo a las herramientas que tiene cada uno, que lucha social. No, todo bien, Mario. Me parece excelentemente bien. Eh, yo reiteré nada más, fíjate, la reunión del 28 de septiembre del 2016 en Nemesio Vicuña, 28 de septiembre a las 6 de la tarde, expresos político los queremos a todos. Sin excepción porque estamos a las finales ya. Mario. Bien, pues, eh, yo creo que ha sido un programa que por lo menos nos ha ayudado a reflexionar, ¿no es cierto? Nos ha ayudado a, a, a decir varias cosas. Aquí Jiménez ha dicho muchas cosas que le preocupan. Yo, yo entendí que el PRO a través de jiménez escuché que le preocupaba el tema de la delincuencia que es el tema de seguridad le, le importaba el tema de la salud y el tema de educación eh, marco velázquez también nos hizo un saludo y, y reiteró que eh, a él le hubiera gustado que hubiera hubiera sido una uno solo a través de la candidata eh, que genera de lavarilla y yo creo que el eh, aquí también ha pasado el Partido Comunista en la cual también ha estado planteando ciertos ciertos apoyos también a Soledad Barría y ellos también que están llevando su este candidato. Mario, todo lo que todo lo que mal comienza, mal va a terminar. Entonces lamentablemente es así. Eh, en cuatro paredes se dijo tal persona va a ir como alcalde ya pues tuvieron que asumir los demás. Pero si lo hubieran hecho en forma democrática tenlo por seguro que el alcalde no iba a ser Codina, iba a ser los que nosotros íbamos a sacar. Pero así como vamos dividido, imposible. Bien, pues, amigos, muchísimas gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros, esperamos sus comentarios, esperamos también que las críticas, nosotros nos gusta la crítica, no solamente esas críticas de, de constructivas, sino también la destructiva nos gusta, para que así mejoremos nuestro programa. Bueno, le agradecemos bastante por estar con nosotros, será hasta el próximo miércoles de 12 a 1, y como siempre, a triunfar. Hasta luego, Puente Altino, y hasta la próxima semana